con una crisis sanitaria. ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Cómo vas a mejorar hoy tu español? Hoy te voy a hablar de un suceso. Un suceso es algo que ha ocurrido. Se utiliza la palabra suceso cuando lo que ha ocurrido es eh, importante por algún motivo. En esta lección, voy a hablar del síndrome tóxico. Después te explicaré qué significa esto. Hemos creado esta lección porque el suceso del que te voy a hablar fue algo importante para España y para los españoles. Este suceso cambió la forma de comportarse de los españoles. Chris es un seguidor de Spanish Podcast que vive en España escribió un mensaje en el foro de la comunidad pidiéndonos que hiciéramos lecciones sobre cosas que los españoles sabemos, pero que no se aprenden en ningún sitio, es decir, cosas que son asimiladas por la cultura cuando crecemos. Es difícil para nosotros descubrir estas cosas por un motivo muy sencillo. Como hemos crecido y nos hemos educado con ellas, es difícil detectarlas. El otro día estaba leyendo un periódico y encontré un artículo que me dio una idea para este episodio. En el caso de esta lección de español, tenemos que viajar en el tiempo. Parece difícil, ¿no? Bueno, no te preocupes. No necesitamos una máquina del tiempo o algo parecido. Tampoco necesitamos llamar a Marty McFly, el protagonista de Regreso al futuro. Cuando digo que tenemos que viajar en el tiempo me refiero a que lo que te voy a contar, el suceso, ocurrió en el pasado. Año de crisis en España. Tenemos que ir hasta el año 1981. Es un año interesante para mí, porque fue el año en el que nací. Ya ha llovido desde entonces. Seguramente escuches esta expresión en España, ya ha llovido. Significa que ha pasado mucho tiempo. El año 1981 fue un año difícil para España. Nuestra democracia tenía solo tres años. El día 23 de febrero hubo un intento de golpe de estado. Hay una lección sobre el golpe de estado en el podcast. Hay un enlace en la transcripción. En esta época España también tenía un problema bastante grave con el terrorismo. En general había bastante inestabilidad política. Eran años difíciles. Pero, sin duda, el problema más grave de aquel año fue una crisis sanitaria. ¿Qué es una crisis sanitaria? La palabra crisis significa cambio brusco, es decir, un cambio radical. Por ejemplo, Hace años comenzó una crisis económica en casi todo el mundo. Ha habido muchos problemas con la economía. La crisis económica ha provocado grandes cambios en la economía mundial. La palabra sanitaria se refiere a la sanidad, es decir, se refiere a todo lo relacionado con la salud de las personas. Por lo tanto, una crisis sanitaria es un problema de salud grave peligroso o que afecta a muchas personas. Cuando hay una crisis sanitaria, mucha gente se preocupa porque la salud es muy importante. Voy a contarte esta interesante historia, pero antes permíteme que te hable de los audiobooks de Spanish Podcast. ¿Te gustan estas lecciones para mejorar tu español? ¿Te gusta aprender escuchando? Entonces te interesará descargar nuestros audiobooks puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast. Estos audiobooks tienen los archivos mp3 y las transcripciones para que las utilices en cualquier dispositivo y en cualquier lugar, aunque no tengas conexión a internet. Además, si quieres imprimir los textos, es la forma más cómoda. Si consigues alguno de estos audiobooks, además, nos ayudas a que sigamos creando estas lecciones y contenidos para aprender español. Si quieres También puedes conseguir el audiobook El aprendizaje descomplicado. Este audiobook en español está pensado para estudiantes de español. Con él aprenderás trucos, técnicas de aprendizaje y muchas cosas interesantes para ser más eficiente. Y si quieres aprender español con diálogos, puedes conseguir el pack de diálogos en español. Este pack te ayudará a mejorar tu español escuchando conversaciones cotidianas de los españoles. Además, podrás practicar hablando con nosotros, participando en el diálogo. Si quieres más información, pulsa el menú de Ubux. Allí está todo lo necesario. Y si tienes dudas, escríbenos un mensaje. Intentaremos ayudarte lo antes posible. Primavera de 1981. El día 1 de mayo del año 1981 empezaron a ir al hospital muchos niños que estaban enfermos. La mayor parte de estos niños enfermos eran de Madrid. Todos estos niños tenían unos síntomas similares. Los síntomas son los problemas de salud que causa una enfermedad. Los síntomas que tenían estos niños eran fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho… Estos síntomas eran muy parecidos a los de una enfermedad llamada neumonía. La neumonía es una infección en los pulmones. Una infección es una enfermedad causada por un microorganismo como una bacteria o un virus. Los pulmones son los órganos que utilizamos para respirar. Los médicos tenían un problema grave estaban dando a los niños las medicinas necesarias para curar la enfermedad, pero ningún niño mejoraba. De hecho, cada día que pasaba estaban más enfermos. Además, cada vez iban más personas a los hospitales con los mismos síntomas. Epidemia. Unos días después, la enfermedad se convirtió en una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que afecta A muchas personas en un periodo de tiempo muy corto. Había muchos niños ingresados en los hospitales y, en pocos días, sus padres también fueron ingresados. La enfermedad empezó a detectarse en otras ciudades españolas y nadie parecía poder hacer nada. Todos los laboratorios y hospitales de España estaban trabajando para intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Diferentes criterios. El gobierno se reunió para intentar resolver esta crisis. El Ministerio de Sanidad, que es la autoridad máxima en España en los asuntos de salud, decidió que se siguiera tratando la enfermedad como una infección. El gobierno estaba convencido de que se trataba de una infección causada por bacterias. Sin embargo, muchos médicos sospechaban que esta enfermedad no era una infección. Tenían razones bastante importantes para pensar esto. Por ejemplo, la infección solo afectaba a personas muy concretas. Por ejemplo, no afectaba a los bebés y solo afectaba a gente que vivía en barrios pobres. No había enfermos en las zonas más ricas de la ciudad. Si era una infección, era demasiado selectiva, es decir, afectaba a personas demasiado concretas. Generalmente las infecciones afectan a todas las personas por igual. Además, la enfermedad parecía afectar a los miembros que vivían en la misma casa, pero no afectaba a personas con las que se relacionaban, amigos o compañeros de trabajo, por ejemplo los médicos empezaron a sospechar que se trataba de una intoxicación alimentaria. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? Una intoxicación alimentaria es lo que ocurre cuando comes un alimento que está en mal estado, un alimento que contiene sustancias tóxicas. Hospitales colapsados. Los hospitales estaban colapsados, cada vez había más enfermos y los médicos, enfermeros, y el resto de trabajadores de los hospitales no podían atender tantos casos. Todo el personal que trabajaba en los hospitales se estaba dedicando a atender a estos enfermos. Los directores médicos de los hospitales informaron al gobierno de que aquella enfermedad no era una infección y que tenían que probar otras posibilidades. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso. Hacer caso omiso. Significa que ignoras una recomendación o un consejo. Los enfermos seguían llegando a los hospitales y los que ya estaban enfermos seguían empeorando. Ensayos clínicos. Los médicos tenían que demostrar al Gobierno que aquella enfermedad no era una infección. Necesitaban pruebas. Los médicos decidieron entonces separar a los enfermos en varios grupos y darles tratamientos diferentes. A un grupo le dieron antibióticos. Los antibióticos son medicinas que se utilizan para matar bacterias. A otro grupo le dieron antihistamínicos. Los antihistamínicos son medicinas que se utilizan contra las alergias. A otro grupo le dieron corticoides. Los corticoides son medicinas que se utilizan para curar las inflamaciones. También probaron otros tratamientos, pero ninguno funcionaba. También hicieron todo tipo de pruebas como análisis o radiografías. Además, hicieron algo con lo que consiguieron descubrir qué causaba aquella enfermedad. Esta forma de trabajar en medicina se llama ensayo clínico. Generalmente se tardan meses o años en hacer un ensayo clínico. Los médicos españoles Tuvieron que hacerlo en un tiempo récord. Como los médicos sospechaban que era una intoxicación alimentaria, empezaron a hacer cuestionarios a los pacientes. Un cuestionario es un documento en el que se hacen preguntas. Estos cuestionarios eran sobre la comida. Preguntaban a la gente qué comían, qué habían comprado en las últimas semanas, cuáles eran sus hábitos, cuánto dinero gastaban en comida. Con todos los datos consiguieron descartar la infección y demostrar que se trataba de una intoxicación alimentaria. El culpable. Gracias al ensayo clínico, los médicos encontraron al culpable. Todos los enfermos tenían una cosa en común. Habían consumido un aceite que se vendía en garrafas de 5 litros y que tenía un tapón de color rojo. Era aceite de colza. La colza es una planta muy común en todo el mundo, se utiliza para hacer aceite. El aceite de colza se utiliza para cocinar, es muy utilizado en muchos países del mundo. ¿Qué ocurría con este aceite? Estaba adulterado. Algo está adulterado cuando se le añade una sustancia química de forma ilegal. El aceite de colza que vendían a la gente estaba pensado para uso industrial, para su uso en fábricas, no para cocinar. Los médicos se hicieron un informe y se lo llevaron al gobierno español. Sin embargo, el gobierno seguía sin creer a los médicos. Uno de los médicos hizo una amenaza al gobierno si no retiraba ese aceite inmediatamente de la venta, daría una rueda de prensa para informar a la población de lo que estaba pasando y de que el gobierno se negaba a retirar el aceite de la venta. La amenaza tuvo efecto. Esa misma tarde, todos los periódicos, emisoras de radio y televisión informaron de lo que estaba ocurriendo y de que el culpable era el aceite de colza. Desde ese momento dejó de enfermar gente. Ya no había nuevos enfermos. Estaba claro que los médicos tenían razón. Aquella enfermedad Se llamó síndrome tóxico del aceite de colza. Contexto social. El aceite de colza adulterado se vendía de forma ambulante, es decir, se vendía en la calle. No había ningún control sanitario. ¿Por qué compraba la gente este aceite? Por la situación económica. Te lo explico. El aceite favorito de los españoles para cocinar es el aceite de oliva. El único problema es que el aceite de oliva es un poco caro. El aceite de colza industrial, el que no se puede utilizar para cocinar, es muy barato. Las personas que vendían este aceite se aprovecharon de la necesidad de la gente. Como estas garrafas de aceite eran muy baratas, la gente que tenía pocos recursos económicos lo compraba. La gente no sabía que aquel aceite era tóxico pero era muy barato, así que era una forma de ahorrar dinero. Consecuencias Las consecuencias del síndrome tóxico del aceite de colza fueron terribles. Hubo más de 20.000 personas afectadas y más de 1.000 fallecidos. Las personas que sobrevivieron han tenido unas consecuencias terribles. Todas estas personas tienen enfermedades crónicas graves. Una enfermedad crónica es una enfermedad que no se cura, una enfermedad que tienes durante el resto de tu vida. También hubo consecuencias económicas. Las ventas de aceite de colza desaparecieron en España. Todo el mundo asoció la enfermedad con el aceite de colza. Tengo que decir que el aceite de colza no es malo. Lo que ocurre es que aquel aceite no era adecuado para alimentación. Era aceite industrial. Sin embargo, hoy en día, casi 40 años después, casi nadie consume aceite de colza en España. De hecho, si en España le dices a alguien que compras o consumes aceite de colza, es probable que se asuste un poco. Como te dije, mucha gente sigue asociando este aceite al síndrome tóxico. España produce mucho aceite de colza Pero este aceite se exporta, es decir, se vende al extranjero. En otros países es muy habitual consumir aceite de colza. Ha habido algunos intentos para vender aceite de colza otra vez en España, pero no han tenido éxito. Por ejemplo, intentaron venderlo con otro nombre, aceite de canola. La gente descubrió que este aceite era aceite de colza y tampoco lo quiere comprar juicio. Por supuesto, los afectados denunciaron al gobierno por su actuación y también a los responsables de vender el aceite de colza adulterado en España. En el año 1989, ocho años después del síndrome tóxico, el Tribunal Supremo Español condenó a 15 personas a apenas entre 4 y 20 años de cárcel. Debido a las consecuencias tan graves que produjo el síndrome tóxico, muchas personas consideraron que estas penas de cárcel eran muy pequeñas, así que el caso ha estado en los juzgados españoles hasta el año 2011. Los jueces también han condenado al Estado español a indemnizar con 2.300 millones de euros a los afectados por las responsabilidades que tenía en este caso. Y esto es todo por hoy. Espero que algo como esto no vuelva a ocurrir, porque fue algo terrible. Hoy en día es muy difícil que ocurran estas cosas, porque la situación económica de la gente no es tan mala y porque hay muchos más controles sanitarios. Hoy en día no puedes vender alimentos de cualquier forma. Necesitas hacer controles, eh, tener permisos y otras muchas cosas. Y esto es todo por hoy. Recuerda escuchar varias veces la lección Para memorizar correctamente el vocabulario, las expresiones y la gramática que he utilizado. Repetición, imitación, constancia. son las tres claves más importantes si quieres mejorar tu comprensión oral del español y aprender a hablar de forma automática. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, ya sabes que puedes enviarnos un email, utilizar el foro o escribir en las redes sociales. A lo mejor, ¿Tienes más información sobre este tema? Y ahora que termina la lección, recuerda echar un vistazo a los audiobooks. Seguro que te ayudan a aprender español de una forma cómoda e interesante. Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú audiobooks para más información. Un saludo, mucha suerte y ¡hasta la próxima!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 Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.